Lección 10. Preparados. Ejercicio 2. A. Oye, ¿qué te pasa? Estás pálido. Es que no he podido dormir. B. Oye, ¿por qué llegas tan tarde? Perdona, es que he perdido el tren. C. ¿Y eso? ¿Qué te ha pasado? Es que me he caído y tengo la pierna escallolada. D. ¿Has estado alguna vez en Madrid? Sí, he estado varias veces. ¿Eh? ¿Has visto lo guapo que está Pedro hoy? Sí, está guapísimo. F ¿Qué te has hecho? Tienes la camisa sucia. Es que he comido un helado.